Hola, buen día, bien y vos? Bien, todo bien por acá. Bueno,、eh, a ver, Agustina, contanos, ¿en qué, ¿en qué año estás vos? Estoy en sexto comunicaciones, en、ah, el colegio Ciudad. Bien, bien, Agustina, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó ayer ahí en el colegio? Contanos. Bueno, ayer tuvimos una asamblea constitutiva para formalizar nuestra cooperativa、uh -huh. eh, y ya formarla y seguir con proyectos que tenemos pensados. Bien,、eh, ¿y por qué se les dio esto de crear、eh, una cooperativa escolar? A ver,、eh, ¿cómo fue la idea?、Sí. ¿Cómo surgió? Empezamos a principio de año cuando la profesora de Economía、eh, uh -huh. nos preguntó si nos gustaría participar en la Feria de Ciencias y ahí salió de, de hacer la cooperativa y nos fuimos enganchando y nos gustó el tema de ayudar y eso. ¿Y tenían idea de, de, de cómo era una cooperativa? ¿Qué, qué significaba?、Eh, ¿Cómo era el funcionamiento? ¿Lo fueron aprendiendo a lo largo de este, de este año? Lo fuimos aprendiendo a lo largo del año con la profesora.、Uh -huh. eh, fuimos a un encuentro de cooperativas también, los delegados.、Uh -huh. eh, así que ahí nos enseñaron, conocimos un par de la provincia y eso. Claro.、Eh, ¿Y el nombre por qué? Porque、eh, nos pareció que. Eh, es una buena oportunidad para el colegio para ayudar y que siga a lo largo de los años después.、Uh -huh. eh, ¿Notaste que hay interés、eh, ahí en la comunidad, en, en estudiantes de todos los niveles? Sí, tenemos de, de primero, de quinto, de cuarto año, de la mañana y de la tarde.、Uh -huh. O sea, que, que, que se interesaron y que integran、eh, o van a integrar la, la, la cooperativa. Sí, somos 15 hasta ahora. Ah, bien. Eh, eh, el objetivo de esto es que participen、eh, estudiantes de, de los ciclos de, de inicio para que no se pierda, me imagino. Claro,、eh, nosotros los de sexto, este año seríamos titulares y los de años anteriores, ciclo básico, serían suplentes para que el año que viene siga con la cooperativa y no se pierda. Claro. Bien. Eh, eh, decías que inició como un proyecto de feria de ciencias.、Eh, ¿Cómo les ha ido en eso?、Eh, ¿Van a participar en la instancia provincial? ¿Cómo vienen? Sí,、eh, tuvimos la instancia institucional acá en la escuela y estuvimos、sí. dando la charla de, de lo que sería una cooperativa.、Uh -huh. Y el martes de la semana que viene tenemos la, la, la institucional. Ah, bien. O sea que van a seguir participando con esto. Claro, sí. Bien, bien. Eh, eh, ¿Y han tenido este, contacto con alguna otra cooperativa escolar acá en la provincia? Digo, ¿Han Digo, o copiado algo? ¿Les ha servido la experiencia esa?、Eh, todavía no, todavía no, no podemos encontrar con ninguna. Solamente en el encuentro de cooperativas que tuvimos. Claro, bien.、Eh, ¿Y qué significó para vos、eh, la jornada de ayer? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo la viviste? A ver, ¿qué, qué nos puedes contar de lo que pasó?、Eh, ¿Esto qué fue en horas de la tarde? e q u A las cuatro y media de la tarde fue s í Sí, estuvo muy lindo、sí. <risa> eh, estuvo bueno que la podamos que la podamos haber llevado a cabo、mm. eh, contaron con colaboración de d e las autoridades ahí del colegio me imagino que han bancado sí. esto s í、ah, Y nos ayudaron en el colegio bien、eh, ayer también hubo elecciones del centro estudiante puede ser s í s í hubo、eh, se, se presentaron tres listas y Y nada, se conformó el Centro de Estudiantes también ayer. ¿Eh? ¿Ves que hay interés de, de, de, de estudiantes de participar en, en estas actividades? Digo, ¿Hubo Digo, o buena concurrencia en el, para la elección del Centro de Estudiantes? Sí, este año hubo un montón de, de gente que, que se quiso sumar y participar.、Uh, bien.、Eh, y, y Agustina, vos y,、eh, bueno, ya estás、eh, saliendo de ahí del, del, del secundario.、Eh, ¿Ves interés en la política、eh, en tus compañeros, compañeras? Ser, sí, algo s í O sea, charlan de, de lo que está pasando. Digo, por ejemplo, porque se habla mucho de que la juventud quiere votar a mi ley, por ejemplo. Está instalado eso a nivel nacional. ¿Vos lo ves acá también o no? No, eso, eso no lo veo acá.、Ah, bueno. Bueno. bueno, Agustina,、eh, nada, queríamos tener un testimonio、eh, de、mmm, una estudiante ahí del Colegio Ciudad, bueno, que se ha conformado esta cooperativa esco escolar creando oportunidades.、Eh, te agradecemos estos minutos con Kermés. Bueno, muchísimas gracias.